Pero en todo hay un propósito en esta vida, démosle más valor a la vida que a la muerte, démosle más valor a lo que tenemos por delante de aquello que ya está estragado, démosle más valor a la palabra de Dios que a la a cualquier otra palabra del más grande filósofo de la tierra. Porque la palabra de Dios permanece para siempre El cielo y la tierra pasarán Pero las palabras no pasarán Las palabras de Dios permanecerán estables, permanentes para siempre Se quiera o no se quiera Así es cada día para nosotros tener un norte fijo Tener nosotros una un marco de vida no que como vengan las cosas, no. No se puede sembrar papas y esperar que también salgan choclos, no. No se puede sembrar lo bueno, ¿no es cierto? Y esperar que de lo bueno salga malo, no. Sale lo bueno. ¿Y no se puede sembrar lo malo? Porque lo que siembre también segarás. Luego estaré leyendo para todos nosotros los amigos cristianos de este programa manantial de Fe de la Iglesia Apostólica Unicista de Chile el Salmo 98 búsquelo rapidito dice así cantad a Jehová cántico nuevo porque ha hecho maravillas su diestra lo ha salvado y su santo brazo Jehová ha hecho notoria su salvación a vista de las naciones ha descubierto su justicia se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios cantad alegres a Jehová toda la tierra levantad la voz y aplaudid y cantad salmos Cantad salmos a Jehová con arpa, con arpa y con voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina, delante del Rey Jehová. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo, delante de Jehová porque vino a juzgar la tierra juzgará el mundo con justicia y a los pueblos con rectitud amén que Dios nos bendiga en esta mañana que la bendición de Dios alcance para que podamos vivir alcance a nuestra totalidad cuerpo, alma, espíritu para que alcance a reflejar alcance a reflejar a nuestro prójimo en las buenas actitudes eso no quiere decir que nosotros somos a ver flácidos en cuanto a la ley todo lo contrario queremos la justicia la justicia divina y la justicia también humana. Muchos piden justicia. ¿eh? Piden que se haga justicia cuando les toca alguna eh, algún acto algo que le ha afectado a sus intereses. Sean intereses, ¿no es cierto?, en cuanto a cosas materiales, como casa, vehículo, etcétera como sean intereses también del de ego, el ego, el egoísmo ¿Ah? o sean intereses también de aquellos que nosotros se si hablamos, que decimos que son nuestros sentimientos todos queremos justicia pero muchas veces no queremos nosotros aportar a la justicia. Queremos hacernos un lado o quedar arriba del muro. ¿Ah? De arriba del muro se mira a ambos lados. Depende. Ah, no. No es así. Por eso que yo también eh, estoy estoy en desacuerdo. No comparto la idea que un ciudadano de este país o una ciudadana, o del país que sea que voten blanco. No. El asunto es sí, sí o no, no. Por eso que Dios aquí nos habla respecto de eh, a respecto de la justicia en este Salmo 98 al final. Dice delante de Jehová porque vino a juzgar la tierra juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Porque hoy día a lo malo, lo malo, se le llama bueno, bueno, bueno, bueno. ¿Ah? ¿Y a lo bueno? ¡No, qué malo! ¡Está malo! ¡Eso no me gusta, es malo! A lo bueno. ¿Ah? Por eso que Dios va a venir a juzgar la tierra con rectitud Y ya está en la tierra la, la justicia de Dios Y yo amo la justicia Bienaventurados Son los que aman la justicia El año pasado estuve hablando respecto de los ah, de, de, de, del, sermón, del, del sermón del monte que se le llama Muchos le llaman las bienaventuranzas Y ahí dice, son bienaventurados los que aman la justicia. Sí, ellos serán llamado hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Y en esta mañana quise traer este salmo para nuestra meditación o enlevo espiritual. ¿Ah? No hace mal, no, no hace mal pensar en la justicia. Porque vemos nosotros, lo cierto, por las noticias y todo lo... Lo, lo que está en nuestro derredor Que muchas veces La justicia es injusta Y muchas veces Se le pasa el brazo También a la justicia ¿Por qué? Vea usted entonces Aquella imagen Que Se hace de, de la justicia Que es una mujer Vendada Con una balanza en su mano Y en la otra una espada Porque la justicia, digo, ¿por qué eh, muchas veces se le pasa el brazo o oh, no es justo? Porque la justicia ciega. Por eso, por eso que debemos nosotros de apelar a la justicia de Dios. Salmo 98. Amén. Todo cristiano, todo hijo del Señor pasan muchas pruebas. Sí, pruebas de la fe. Algunos por ahí dicen "Ay, estoy pasando una prueba." No, es consecuencia de lo que hizo nomás. No es prueba. Consecuencia del de lo que hizo. "Ah, estoy pasando una prueba de a ver, de, de necesidad." Pero lo gastó todo antes. No fue no fue previsor. ¿No es verdad? Sí, pues. Gastó a diestra y siniestra. ¿Ah? Y después quedó sin nada como el hijo pródigo no no, no, no, no, no, no es prueba Es consecuencia de lo que ha hecho Pero el cristiano pasa pruebas de su fe De su confianza en el Señor Pasa pruebas en cuanto a su adoración a Dios En cuanto a la doctrina cristiana Pasa muchas pruebas Porque vienen tentaciones Porque muchas veces vienen dolencias y enfermedades Y muchos nos dicen, ah, no evangelio No evangelio Sin siquiera, ni siquiera decir bien la palabra Pero se burlan de nosotros diciendo que tenemos un Dios Y por qué no nos sana Porque hay un propósito Dios prueba nuestra fe Por eso, estimados amigos oyentes y hermanos en el Señor A ustedes, amén a todos le traje un himno que canta el hermano Polo Negrete, la gran victoria. Ciertamente al Dios que sí no se olvidó de mí. Hijo, yo no te olvidé, ni jamás te abandoné. Sepas que en cuanto llorabas, yo contigo lloré. Hijo, yo estoy aquí. lloré hijo yo estoy aquí ah si, sí. Dios tiene una gran victoria para ti estimado hermano, estimada hermana mantente firme en el camino del Señor en la fe en Dios en la doctrina que Dios nos enseña no te vuelvas atrás, porque si vuelves atrás un paso ah ya quedaste dos o tres o cuatro pasos atrás de aquellos que siguen adelante no, apura tus pasos Levántate en el nombre de Jesús Levántate en la vida espiritual Ora al Señor, pídele que el Señor te fortalezca Y el Señor te va a dar fuerza Y haz el esfuerzo propio también Para seguir adelante En el nombre de Jesucristo Si lindo lo que canta el hermano Polo Negrete Dios tiene una gran victoria Para mí y para ti Para ti y para mí Sí, así es nuestro Dios, nuestro Salvador Jesucristo. Sí, tengo algunos minutos que voy a esplayarme. Voy a esplayarme también al respecto de lo que ha sucedido en nuestro país. En nuestro país todavía no está totalmente aprobada la ley del aborto. Todos esperan de que yo hable alguna cosa y lo voy a decir. Yo tengo derecho, soy ciudadano de este país, puedo dar mi opinión... Y puedo dar también mi veredicto propio como cristiano Como hijo del Dios de la vida Jesucristo no dijo yo soy el camino, la verdad y la muerte Él dijo yo soy el camino de la verdad y la vida Él es la vida, Él da vida a los árboles, da vida a los pájaros Da vida a las flores, da vida aún a las piedras Porque la, dicen los científicos que las piedras crecen también ¿Ah? Dios da vida a todo este planeta y da vida a este ser humano, este ser humano desagradecido con Dios. El humano siempre ve a alguien, quiere matar le quiere robarle, quiere to tomar sus cosas, así. ¿Ah? Si yo robo, bueno, me voy a hacer el leso si otro loba. O si ese roba, ¿por qué no robo yo? Así podemos ver en las esferas más altas de nuestro país yo robé yo hice fraude ah, porque el otro también lo hacía ¿Ah? y yo voy a también voy a a dar mi voto para que se asesinen los niños dentro del vientre de su madre ¿Ah? voy a dar mi voto para que haya una ley asesina ¿Ah? no está hoy así la gente quiere tener promiscuidad la gente hoy día está balanceando su propio su, su propio fin si sí. ¿sabe por qué? por lo siguiente pues porque está escogiendo la muerte y no la vida ah que hay causales sin duda hay causales no crea que esa pregunta que todo el tiempo recurre si tu hija fuera violada si tu madre fuera violada ¿qué acontecerá? ¿qué es lo que dices, decides tú? es una pregunta muy recurrente que nosotros incluso cuando Llamamos a nuestros concejales para también, ¿no es cierto?, hablar a este respecto ya hace dos años, tres años atrás, también les decían eso, lo mismo, para nosotros no es novedad, ¿Ah? para nosotros no es novedad eso, los pastores, los que estamos dirigiendo un pueblo, ah, eh, y, y, y hoy es así mismo, hoy está ahí, ¿cuántos casos tenemos aquí? Ahora mismo le estaba comentando a mi amigo aquí Juan Carlos, que es el técnico de la radio, le decía, "¿Por qué entonces la mamá de Bernardo Higuer no lo abortó? Si era un guacho." El guacho le decían. ¿Ah? ¿eh? El estigma terrible que tenía llegando a ser un hombre, un guerrero, que fue el que se le denomina el padre de la patria de Chile. Así es nosotros también tenemos opinión y los cristianos evangélicos tenemos una opinión formada sí señor muchos años dios ha puesto en nosotros un sentido de ver clarito las cosas de ver bien claro las cosas del verdadero cristiano porque algunos que son con sí si, con sano es ni esto ni aquello otro así ¿Ah? ah, nosotros tenemos una opinión referente a las sagradas escrituras sí señor y las sagradas escrituras todo cristiano hay un partido aquí que se llama demócrata cristiano será demócrata y será cristiano la gente hoy día como dije muchos quieren tener promiscuidad a ah, quieren tener libertinaje sexual y no y no a ah, adquirir o no tomar en cuenta las consecuencias Quieren tener un libertinaje sexual Y si quedó embarazada ya hágase el aborto Para que no nadie diga nada ni una cosa Matando un ser humano Que la orden de Dios ¿Ah? Los cromosomas y los espermatozoides Tienen que dar vida Si sí, señor, orden de Dios Y el hombre la mata ¿Cuántos hay Hombres y mujeres que hoy viven Porque su madre fue una guerrera. Guerreo, peleó. No importa. Yo lo sufro. Yo lo hago. Y es consecuencia de sus actos o no. Ella toma la decisión. Sí, señor. ¿Ah? Te voy a leer. Sí, te voy a leer lo que Dios dice. ¿Ah? Que todos los cristianos lo sabemos. Que hay seis cosas que aborrece Dios. Que Dios lo aborrece. Son seis cosas. Uno... ¿Ah? Y dice que aún siete abomina su alma Los ojos altivos Aquellos que miran que Muchos dicen miran por sobre los hombros Claro, son altivos ¿Ah? Y lo miran despreciando ¿Ah? Porque no sabe nada, no ha estudiado Ojos altivos La lengua mentirosa, los mentirosos Las manos derramadora de sangre inocente ¿Qué es lo que quiere decir eso? Las manos de derramadora de sangre inocente. Están derramando sangre. ¿ah? Desde el momento de la concepción. A los siete días ya comienza el corazón. A latir. ¿Por qué? Porque hay vida. Hay vida. Y no me digan después que cuando sacan el feto. Que una masa. Una masa. ¿Masa? De carne. ¿Masa? ¿Masa? allí hay un corazón, hay un cerebro formado hay manos, hay pies de todo está allí sí, sí señor mataron a alguien ¿y cómo lo mataron? así ahora hicieron una ley que ahora se puede todavía no está bien afirmada esa ley no, no, no, no y los cristianos aunque salgan la ley los verdaderos hijos del señor no, no van a estar de acuerdo sí señor, aquí se va a ver quién dice que hay que hacer justicia aunque ah, la vida que mataron a este, mataron a este otro. ¿Ah? Y dice los ojos altivos, la lengua mentirosa. Los que los que muchos dijeron delante de los consejos de los pastores de todo este Chile dijeron, "No, nosotros estamos por la vida", y ahora no. Porque hay intereses y las manos de derramadora de sangre inocente Dios las aborrece el corazón que maquina pensamientos inicuos ni los pies presurosos para correr al mal y el falso testigo que habla mentiras y aquí mire y el que siembra discordia entre hermanos esto es la palabra de Dios sí señor Y le voy a leer la palabra de Dios también, aquí en el capítulo 17 de Lucas, ¿ah? que dice que como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Así mismo como sucedió en los días de Lot, comían. Bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, todas esas cosas estaban haciendo Mas el día en que Lot salió de Sodoma Llovió del cielo fuego y azufre Y los consumió a todos, a Sodoma y a Gomorra Por cuento era una ciudad pervertida Que habían pervertido sus cuerpos y sus pensamientos Y hasta su alma estaba pervertida. Pero cuando salió, su, llovió del cielo fuego y azufre y los consumió a todo todos. Ah, es, una, es una leyenda, leyenda. ¿eh? Científicos, muchísimos. Han ido a buscar dónde fue que estaría la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Y allí han encontrado. Cavando, cavando, encontraron cosas de platos y utensilios que, que se que, se utilizaban en aquella en aquella época todo a 4 metros de profundidad y pelotas pelotas de azufre del tamaño de una pelota de golf del azufre más puro que se haya conocido que no se puede hacer aquí en la tierra Dios los consumió completamente real y verdadero lo que dice la palabra del Señor y estoy por la vida estoy por la vida por la vida, Dios le bendiga a los que están vivos y a los que desean la muerte de los demás ¿por qué no te abortó tu madre? ah, ¿por qué no te abortó? ¿no hubo no hubo, no, no, no hubo manera? sí, había muchas maneras ah, porque tu madre te amó y te dio su pecho para mamar sí sí Ay, hoy día estás deseando la, la muerte de los que están con vida oh Dios nos libre Dios libre este Chile amén momento de la oración alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios amado y buen salvador Jesucristo le ruego y le pido señor la fortaleza que le dé firmeza en sus pensamientos en sus acciones, en sus palabras aún en su mirar y en su oír y que no hayan pie presuroso hacia el mal en su iglesia pido por su iglesia Señor que lucha contra la adversidad sabemos que no vendrán días, días buenos conforme usted mismo nos ha señalado no obstante Señor usted nos ayudará y pido fortaleza para aquellos débiles en la fe Señor Señor También le pido fortaleza para aquellos que no saben qué decidir. Pero usted es el Dios de la vida. Y un día tendremos que dar cuenta y llegar al tribunal suyo en los cielos. Y tendremos que dar cuenta de lo que hemos hecho a través de este cuerpo, sea para bien o sea para mal. Y eso lo creo de corazón. Porque un día todos moriremos y esta alma subirá a dar cuenta y este cuerpo irá a la tierra amado Dios bendiga a sus hijos y a sus hijas Señor que luchan por la verdad y por la vida sí Señor pedimos la unción y la bendición para su iglesia su iglesia en la tierra no denominaciones su iglesia mi amado Señor si sí, Jesús y también por los dolientes y enfermos y haga, Señor Amado, grandes maravillas en este Chile, para que este Chile vuelva a sus caminos y vuelva su mirada hacia usted, Amado y maravilloso y buen Señor Jesucristo, Dios de la vida. Gracias le doy por su infinito amor. Pido la protección sobre todos aquellos que aman su nombre. Pido su protección sobre su iglesia sí señor y la sanidad y la libertación en el nombre de jesucristo nuestro amado y buen señor jesús amén y amén terminando este programa radial entonces le convido a que asista a nuestros cultos en nuestra iglesia, día martes a las 8 y media de la noche, el día jueves a las 8 y media de la noche, el día sábado a las 3 de la tarde comienza el culto las semanas Dorcas, y el domingo, en este próximo domingo, va a ser a las 6 de la tarde. Que Dios le bendiga poderosamente, este programa manantial de fe y este pastor, el reverendo Moisés Salvear, Se despide deseando el cuidado y la protección de Dios sobre su vida. Amén. Y aquel